10 de la mañana, 48 minutos. Juan José a r a n g u r e n Aranguren, digo, es uno de los nombres del gabinete de Mauricio Macri, que más fuerte suena desde que Cambiemos asumió el gobierno nacional. Hablamos, claro, del ministro de Energía. Primero fue por los tarifazos y sus consecuencias, después por los beneficios a empresas petroleras y mineras, y ahora también porque siendo funcionario tiene 16 millones de pesos en acciones de Shell, lo cual puede ser considerado incompatible con su cargo. Por este motivo, Pino Solanas lo denunció judicialmente y también por comprar gas a Chile un 128% más caro de lo que le podía comprar a Bolivia y por hacer esto sin licitaciones. Sin embargo, en cambio, m s todos dicen sentirse muy orgullosos con estas palabras, lo han dicho. De la gestión que Aranguren está llevando adelante al frente del Ministerio de Energía. Estamos ya en comunicación con José Rigane, secretario adjunto de la CTA Autónoma y también secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina. José, buenos días. Diego lo saluda. ¿Qué tal, Diego? Buenos días, un gusto. Lo mismo, José. Cuéntenos、eh, su balance del primer semestre en materia energética en la gestión de Macri. Bueno, en realidad estaba ante una gestión que ha tomado la determinación de reafirmar el modelo energético que se implementó a partir del de proceso de privatización en la década del 90. Con lo cual, no s o l o reafirma ese proceso, sino que garantiza la caracterización. Del modelo energético que nos ha llevado a esta situación de crisis y que ahora se quiere resolver sobre la, sobre la base de un incremento tarifario en estilo l e shock, que este, sigue perfeccionando el criterio de que el energía es una mercancía, es un comodity y no es lo que realmente tiene que ser para cualquier país o región, es、eh, un bien social. Es un derecho humano al que tiene que acceder todo el mundo para poder aspirar a tener una vida digna. En el marco de、eh, esta profundización del modelo, esa aspiración eh, eh, se pone más distante,、eh, mucho más lejos, porque acá lo que se requiere es un cambio del modelo energético, de las políticas establecidas, con un alto contenido federal. c o n l a intervención y participación del conjunto de la sociedad que nos habilite precisamente a dejar atrás un esquema que lo único que ha hecho y sigue haciendo es beneficiar a los grupos multinacionales. ¿Qué sería un cambio de modelo? ¿Cómo se puede implementar un cambio de modelo? ¿Cómo quitar la energía del lugar de las commodities? Bueno, lo que debería hacerse es que、eh, este patrimonio vuelva a manos del gobierno nacional y las empresas sean. Precisamente empresas que,、eh, como IPF, que no siga siendo la sociedad anónima, que sea la sociedad de Estado, que rinda cuenta a, a, a este, los poderes establecidos en Argentina, que tenga una integración de carácter social, en donde estén representados los usuarios, las organizaciones que d e f i e n d e n los intereses de los usuarios,、eh, las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, lo ecológico, y también que tenga. Representación del conjunto de los trabajadores. Y de esa manera、eh, este, los argentinos tengamos capacidad de defender un recurso vital, estratégico y no seguir entregándolo en beneficio de grupos económicos que se llevan esa riqueza fronteras afuera y que nos dejan a nosotros en situación de、eh, eh, eh, necesidad de importar, como nos ha pasado p o n el gas. José,、eh, ¿cómo piensa el tarifazo? ¿Era innegable mantener los subsidios? ¿Era imposible? ¿Cómo analiza esta medida que tomó rápidamente la Alianza Cambiemos? Ah, ah bueno, a ver. El tarifazo、eh, es una medida después de haber establecido el diagnóstico que había una crisis energética. La crisis energética es real, era necesario reconocerla. Pero a partir de a s í lo importante era establecer. Una política para salir de donde estábamos. Ahora, la decisión gubernamental de creer que salimos de esta situación solo con el tarifazo es una afirmación de sostenimiento de las políticas que venían implementándose anteriormente con el gobierno eh, este, eh, anterior. Y quiero explicar un poquito esto. El gobierno anterior tenía una política de subsidios que era insostenible. En donde las empresas eran beneficiadas con ese subsidio y eran beneficiadas porque, si bien la tarifa final estaba congelada, ellos percibían los dineros necesarios a través de los, las contribuciones de los argentinos, a través de ese mecanismo、eh, este, denominado subsidio. Tal es así que este gobierno, que elimina el subsidio, No hace una auditoría sobre las empresas, qué pasó con ese dinero, a dónde fue parar ese dinero. No hace una investigación de por qué no se invirtió o si se invirtió en qué se realizó. Aquella transferencia hoy se sigue haciendo de una manera diferente, pero se sigue privilegiando a los grupos multinacionales. ¿Por qué? Porque ahora la transferencia la hace directamente el usuario de su bolsillo. O sea que está transfiriendo 4 o 5 mil millones、eh, que antes las empresas percibían a través de ese mecanismo que era el subsidio. Por lo tanto, se mantiene la misma política, porque se mantiene precisamente、eh, el, el beneficio para los grupos multinacionales. Por otro lado, al mismo tiempo, toda la iniciativa política que se ha llevado d e l a n t e este gobierno tiene que ver con seguir subsidiando el petróleo. Se le reconoce un valor del barril de petróleo que no se reconoce en el mercado internacional. Y esto también lo hacía el gobierno anterior. Entonces, y este subsidio se sostiene hasta la,、eh, hasta la compra de combustible final que la hace cualquier usuario que tiene un vehículo y tiene que p a g a r el valor de la NASA a un precio dólar, con un incremento en el primer, los primeros cinco meses que supera el 30%. Si a eso le suma. La quita de, las, de los aportes de, por parte del agro, la quita a la mega minería, la política sigue siendo exactamente la misma.、Uh -huh. La diferencia es de dónde están los recursos que van a parar a mano de los sectores que se ven beneficiados. Siguen concentrando y centralizando esa riqueza. José, ¿cómo se haría con el tema si uno piensa en un cambio de paradigma, n o en la comprensión de qué es la energía, cómo cambiar de modelo y demás? ¿Cómo se piensa el impacto socioambiental? Porque no por nacionalizar estaríamos、eh, dejando de lado las consecuencias que puede tener el fracking, la megaminería o los métodos para、eh, conseguir la energía, ¿no? No, es que eso es, es fundamental. Ninguna iniciativa política en ese t sentido puede. Desarrollarse sin no tener en cuenta el medio ambiente, sin no tener en cuenta el cambio climático, sin tener en cuenta que hay que tomar medidas、eh, precisamente de fondo para no tener, en primer lugar, una materia energética que sigamos dependiendo de los hidrocarburos.、Uh -huh. Es necesaria una transformación, un cambio, y para eso es imprescindible hacer una ecuación de la materia energética、eh, diferente a la existente. También en ese aspecto, cuando nosotros hablamos de la integración social y de las organizaciones que representan los intereses del usuario, estamos intentando que esos sectores se integren porque son los que van a garantizar precisamente ese cuidado que necesitamos todos los argentinos y a los que obviamente tenemos que hacerlo en el marco de una ecuación en donde resulta imprescindible、eh, el desarrollo. De la energía hidroeléctrica, o de la energía eólica, o de la energía nuclear, o de la energía、eh, este, que entendamos más beneficiosa para el presente de los argentinos y, y el futuro de las generaciones, en donde superemos el debate y la discusión que existe, en virtud de que no, tal energía no, no tal energía no. Bueno, si nosotros tenemos una, una, un planteo de que. Determinadas energías no, no nos queda alternativa a la hora de resolver los problemas del abastecimiento energético en el país. Eso no sucede en ningún lugar del mundo. ¿Por qué no sucede? Porque precisamente han ido llegando a decisiones que le permiten tener una ecuación energética que la haga cada vez menos dependiente de los hidrocarburos y que tenga una intervención a distintas, distintas energías para terminar teniendo. Precisamente la posibilidad de ir superando los problemas que genera precisamente esa dependencia de los hidrocarburos. Lamentablemente, hoy parecemos estar alejados de la posibilidad de un cambio de modelo de la matriz energética, y de hecho, lo que estamos haciendo es、eh, ver las denuncias contra el funcionario Juan José Aranguren por estar justamente teniendo. Actitudes que podrían ser incompatibles con su cargo. Y en ese sentido quería preguntarle si usted cree efectivamente que estos 16 millones de pesos que Aranguren tiene en acciones de Shell es incompatible con el cargo en la cartera de energía. Mire,、eh, si él no tuviera estos 16 millones de pesos, pero hay 8 licitaciones y 7 la gana Shell,、eh, la verdad, y habiendo sido directivo 37 años de la Shell o integrante de la empresa Shell, la verdad que. Él debería demostrar lo contrario, pero la forma de d e mostrarlo no podría ser que la SEL hubiese ganado siete licitaciones sobre ocho, y menos todavía con, con, con el hecho de que pague 128% más la compra del gas v i v i e n d o por Chile,、eh, cuando lo puedo tener mucho más económico desde Bolivia o desde otros lugares. Es obvio que uno termina pensando que hay un compromiso muy serio, muy claro. Y que hay una incompatibilidad seria y cierta. Y además, ningún representante o CEO de las empresas privadas o grupo s multinacional e s que llegue al Estado Nacional para ser ministro va a defender los intereses de los argentinos. Esto, le guste quien le guste, es así. Y si no, veamos el ejemplo de m a r t í n m e Dió, cuando lo mandaron de a s i n g a r a la Ítola para que la terminara cerrando, privatizando y finalmente terminara desapareciendo. Ejemplo s en Argentina, no sobran. O por lo tanto no tengo por qué creer que alguien que viene de la actividad privada y menos de un grupo multinacional va a terminar trabajando para todos los argentinos. Porque evidentemente siempre han estado alejados de las políticas sociales. Porque e l o no lo van a implementar ni a desarrollar. José, leyó la respuesta, la respuesta de Aranguren a Pino Solanas por la denuncia judicial de la compra、no. de gas a Chile. Porque lo que、no. le dice Aranguren es: Bolivia no está cumpliendo con el contrato que tenemos, nos va a faltar gas, no nos queda otra que comprarle a Chile sabiendo que、no. es más caro. Digamos, da una respuesta técnica a la argumentación judicial. n o ¿no? Bueno, pero habría que preguntarle a Aranguren por qué subió en boca de pozo. A 7,50 dólares el millón de BTU para aquellas empresas, no que producen un nuevo, un nuevo,、eh, un nuevo gas plus como hizo el c i n e r i s m o sino que también ahora lo hace para aquellos que vienen、eh, este, vertiendo gas, pero que no han incorporado mayor cantidad ni mayor producción. En realidad lo que está haciendo es generando una transferencia de recursos. A los grupos multinacionales. Y eso se puede verificar en c a d a política que ha desarrollado hasta el día de hoy y s o s t i e n e el ministro de a n g u r e n ¿Debería renunciar a la Anguren? ¿Cómo? ¿Debería renunciar a la Anguren para usted? Mire, si la renuncia a la Anguren significa que vamos a cambiar el modelo energético del país, no estaría mal, estaría bien. Pero si la renuncia a la Anguren es simplemente para aliviar la situación de crisis que tiene el gobierno a partir de las políticas implementadas, la verdad que no, porque van a poner a otro. Y lo único que van a tener es un poco más de oxígeno en el campo energético. Por lo tanto, cambiar de ministro para que no cambie la política no tiene ningún sentido. Gracias, José. Que tenga buen día. Buen día, que siga usted bien. José Rigán, el secretario adjunto de la CTA Autónoma y secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, analizando la matriz energética de nuestro país y los primeros seis meses de la gestión de Aranguren en el Ministerio de Energía.